Meccan etapa 40. Curay se reunió en la consultoría de la Casa del Simposio, por lo que acordaron matar al profeta, por lo que Dios le reveló la inmigración.